voluntaria, que le, como le decimos en Radio Carmes, es que estamos con la oportunidad genial de charlar un ratito con Mariana Burgui. Vos dirás, ¿quién es Mariana? Bueno, ella es bombera voluntaria desde la zona 5, es de Ataliba Roca y ya está en contacto con la siesta que nos fue, así que le agradecemos primero que nada. Hola Mariana, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Mariana, y esperamos además que en todos los cuarteles de bomberos de La Pampa están muy bien, los portones abiertos, hoy toca un día soleado espectacular. Este, me imagino que hay ya criaturas y, y madres y padres acercándose, a ver si se puede tocar la autobomba, si este pibe se puede subir, si la piba se puede hacer una foto con el equipo que usás todos los días. ¿Desde hace cuánto, Mariana? Eh, sí, primero sí, estamos con el cuartel abierto, como en todos los cuarteles de, del país, eh, ya tenemos algunos niños eh, acompañados de algunos papás eh, en el cuartel compartiendo con nosotros, eh, así que, y bueno, yo bombera desde hace siete años. Siete años, ¿qué fue? ¿Fue un portazo a una secuencia de laburos que te salieron mal o alguna iniciativa que se cayó? ¿O ya de chiquita Mariana venía con este ideario de pertenecer de alguna manera a las fuerzas cívicas, a la solidaridad que hace falta para que las cosas funcionen en momentos muy críticos? ¿Cuándo te nació, Mariana, formarte capacitado ...y transformarte en bombera voluntaria? Yo creo que como a la mayoría de los que elegimos esta profesión... ...un poco nacemos con, con esto de, del voluntariado... De, de, ...de hacer algo por los demás, de, de ser solidarios... ...y bueno, eh, cuando se presentó la posibilidad... Eh, hace, siete, ...hace ocho años en realidad, nuestro cuartel hace poquito... ...cumplió ocho años de su fundación... Eh, bueno, ahí fue, fue creo que la oportunidad que tuvimos o que tuve en lo personal para decir, bueno, eh, acá se me presentó la posibilidad en el pueblo donde estoy viviendo y bueno, y nos anotamos y, y encaramos el proyecto y acá estamos. ¿Qué pensás de la capacitación, del desafío que era formarte para poder ser bombera voluntaria? Eh, si estabas, ¿cómo, ¿Cómo te encontró, digamos? Tenías mucho, mucho apetito por, por la profesión, en todo caso, Mariana, pero ¿cómo fue capacitarse? ¿Vos te pensabas que iba a ser complejo? ¿Fue más complejo o menos de lo que esperabas? Eh, en realidad sabíamos que había que capacitarse, que lo importante era prepararse. Eh, sobre todo en los tiempos que corren Así que sabíamos que íbamos a tener un periodo de, de capacitación Tanto en lo teórico como en lo práctico Y de formación para poder ser bomberos Y al principio, como vos decís, uno tiene la, la adrenalina de, de, de eso de que primero la adrenalina de, del, no, del, digamos, del no saber qué eh, Y las ganas hacen de que uno por ahí le ponga un poco más Y bueno, eh, sí había algunas cosas que eran un poco más difíciles que otras, pero todo se fue superando con, con bueno, con esas ganas de, de, de, de ser, de llegar a ser bombero, eh, así que, y de poder servir, eh, brindar un buen servicio a la comunidad. Ahora eh, hay un, una situación este, renovada, si se quiere, en todo el mundo y por, como no va a ser en nuestro país y en nuestra provincia también, digo desde que apareció la pandemia, Mariana, pero este, muchas veces hemos escuchado a lo largo de los años que eh, bomberos, bomberas y cuarteles están ahí un poco a la deriva y siempre miramos para el lado del Estado que muchas veces está totalmente mirando para otro lado, haciéndose el distraído y fallando donde debería garantizar el acompañamiento que hace falta. ¿Cómo describirías hoy por hoy el acompañamiento que sienten en los cuarteles de bomberos voluntarios de La Pampa o, o al menos en Ataliba Barroca, la compañía y la compañía ¿Acompañamiento, la presencia o la ausencia del Estado? Digo, tanto provincial como nacional, Mariana. Eh, bueno, a nivel nación y provincia, o sea, se tiene un acompañamiento mediante o sea, hay dos leyes que regulan, eh, digamos, eh, la solvencia económica, eh, una parte, porque los gastos son muchísimos, en un cuartel, no solamente los gastos de mantenimiento de edilicio, de los vehículos y demás, sino adquirir todo el equipamiento que nosotros utilizamos, que tiene que ser todo eh, normalizado bajo normas internacionales y demás, sobre todo para, eh, para poder cubrir la seguridad de nosotros. Eh, y todo eso es carísimo, todo eso está, viene todo en precio dólar, lamentablemente. Entonces, hoy en día, ponerle vestir un bombero está saliendo alrededor de mil pesos para que te des una idea eh, entonces todo si bien hay una parte ¿sí, del Estado que colabora para eso, después el resto es todo a pulmón, cada cuartel eh, de alguna u otra manera trata de juntar eh, eh, plata para poder solventar el resto de los gastos y eh, en la mayoría de los, de los lugares el acompañamiento desde el municipio siempre está de alguna u otra manera eh, a veces por ahí nos gustaría que fuese más eh, pero bueno, eh, dentro de, de las posibilidades está el acompañamiento Muy bien. Eh, Así que siempre se puede hacer más, eso es una realidad así que, pero bueno, pero el acompañamiento está. Tal cual, el que, el que más, eh, el estadito, digamos, que más pone la cara o que pone la voluntad también, entonces, es el municipal, un poquito más lejos la provincia, un poquito más lejos eh, Nación, que también son cuotas distintas de presupuestos, Mariana, y nos ente entendemos esto que nos estás contando, todo lo que tiene que ver, todo lo que tiene relación a la actividad bomberil, este, está en dólares, es Es muy bueno el equipo que se está usando este, y también eh, denota una, un, una cuestión de profesionalismo que muchas veces no las podemos imaginar, pero ahora charlando con vos eh, podemos acceder eh, de primera mano a, a esto eh, de de cómo se siente del lado de adentro del, del traje de bombera, Mariana. El, una de las partes del dele que te dele de los bomberos son los gastos diarios, eh, ahí la vemos a la lucha periódica de bomberos voluntarios, y el que más presente está es el municipal. Y el cuartel de bomberos, el cuartel en Atalí Barroca, por ejemplo, ¿es propio? Eh, nosotros actualmente, donde está funcionando nuestro cuartel desde que, desde que se fundó, digamos, es en un edificio municipal que fue prestado en calidad de comodato hasta que nosotros tuviésemos nuestro propio cuartel. El año pasado pudimos hacer la adquisición de un lugar eh, que ya tenía unos tinglados hechos, se lo adquirimos al municipio, así que nos dio facilidades de pago como para que nosotros lo fuésemos pagando, así que hoy tenemos el lugar... Pero bueno, nos queda mucho todavía para poder hacer, para que nos podamos mudar, digamos, de donde estamos funcionando, que ya nos quedó chico porque eh, no podemos tener más móviles de los que ya tenemos, y, y bueno, por pues una cuestión de espacio, pero bueno, todavía nos queda mucho por, para avanzar, digamos, en lo que sería nuestro cuartel propio. ¿Es un sueño o una necesidad? Y son las dos cosas. <risa> <risa> es un fenómeno desde que nos fundamos hace, ya te digo, ocho años. Y es, es una necesidad porque no podemos adquirir, ponerle más vehículos de los que ya tenemos. En este momento tenemos un camión 4x4, una unidad forestal, y tenemos dos camionetas. No podemos adquirir más, aunque quisiéramos, porque no tenemos el espacio para poder eh, poner a resguardo los vehículos. Eh, y bueno, ya el lugar nos quedó chico también. Eh, actualmente somos 10 bomberos y tenemos dos eh, preparándose para hacerlo, eh, y bueno, eh, también el lugar donde ya estamos funcionando nos queda chico para si quisiéramos tener mucho más bomberos ya no nos, no nos quedaría el lugar, digamos. Mariana, la verdad es que entendemos que la necesidad está, pero por ahí había que tantear ese lado, ese costado personal, digo, de si el local propio es un sueño o no para quienes van a laburar ahí, para, que, para quienes dan un servicio tan importante y que a la sociedad, en cada pueblo, en cada localidad de la provincia, le hace sentir una seguridad que no necesariamente este, tiene un ejemplo todos los días. Eh, ¿Cuándo te las viste bravas con tus compañeros y compañeras en oportunidad de tener que desenrollar mangueras, Mariana. Y hemos tenido algunos momentos donde dijimos, bueno, hasta acá llegamos eh, en el periodo 2017-2018, por ejemplo, nuestra zona, nosotros tenemos mucho una, digamos, una zona muy amplia una de, de todo lo que sería monte, eh, y esa, esa temporada fue muy brava, ese verano 2017-2018 fue muy bravo en cuanto a incendios forestales. Y tuvimos algunas ocasiones donde eh, quedamos encerrados por el fuego, donde tuvimos que <ríe> tomar decisiones media eh, por el peligro que estábamos corriendo, pero, pero bueno, gracias a Dios eh, pudimos salir bien y no tuvo que lamentar ni, ni, ni, ni fallas, ni faltas humanas, ni, ni materiales. Así que, pero bueno, son gajes también de, del oficio, ¿verdad?, Y hacen a la experiencia de profesionales como vos y tus compañeros, Mariana. Sin duda. ¿Es este, ¿También a, a, a, a, se ha avanzado eh, en, un, en una red, en un tejido con la, la, los cuarteles de bomberos de otras localidades, Mariana? O, ¿O ustedes se manejan con defensa civil, con el gobierno, con vialidad y hasta ahí no más? No, no. Es un... Siempre, obviamente, cada servicio es diferente, es distinto. Eh, uno no sabe qué es lo, cuál es el recurso humano y el recurso material que va a necesitar hasta que no llega al lugar de, del incendio o de lo que fuere, y bueno, eh, una vez que se evalúa la situación, ahí es donde uno eh, ve si alcanza con el recurso que tiene, el recurso humano y material, si pide colaboración a los cuarteles vecinos, si se pide colaboración a Defensa Civil, si se pide colaboración a Vialidad, todo eso se va viendo según la magnitud del incidente. Pero se trabaja en red con todos estos, digamos, organismos que te he nombrado. ¿Y te ha tocado, Mariana, por ejemplo, salir de la provincia, como hemos visto, a dotaciones de bomberos que fueron a, a, a ayudar a paliar situaciones en otros eh, territorios, en otras, eh, en otras provincias? ¿Te ha tocado a vos salir? En lo personal, no. Ah, bueno. En lo personal, no. Sí, varios compañeros de otros cuarteles, eh, eso sí, bueno, este, esto con los incendios de corrientes y de misiones desde La Pampa viajaron eh, varios brigadistas, eh, así que, pero bueno, en lo personal a mí no, salir de, de la provincia no, sí salir de nuestra jurisdicción, por ahí sí, cada cuartel tiene una jurisdicción, eh, por ahí a uno le toca salir de su jurisdicción para colaborar con otros cuarteles, pero de la provincia en lo personal no. Muy bien, ustedes están en la zona 5 con Doblas, con Macachín, Miguel Riglos, con Toay, con Guatraché y con Alpachiri. Este, y son una red en la que, te digo la verdad, Mariana, creo que buena parte de la sociedad se acuerda permanentemente de la actividad que llevan adelante, de, lo, de la seguridad que nos convidan, que nos comparten todos los días. Este, me imagino que, sobre todo a partir de que apareció la pandemia, por ahí pudiste sopesar un poquito mejor eh, la importancia de la tarea que llevan adelante pero te quería preguntar por alguna devolución, por algo personal que te haya llegado y que te hayas hecho sentir esto que, que te digo que es una apreciación que tengo yo. Vamos a ver cómo, cómo te fue a vos. ¿Sentiste en algún momento que la sociedad te quiere, te respeta y te necesita? En lo general yo creo que es, nosotros decimos que nuestro trabajo es voluntario, eh, damos mucho de, de nuestro tiempo, de nuestras vidas, quitamos tiempo a nuestras familias, a nuestros hijos, pero lo que recibimos es muchísimo más grande eh, y es el, precisamente es ese, el reconocimiento de la sociedad, el que, el que bueno, el que te saluden, el gracias, el que te hagan, no sé, el que te acerquen algo del cuartel, el que te hagan algún regalo, eso ya ya es muchísimo, bueno, y eso es en realidad el, lo que a nosotros en realidad más nos interesa. Muy bien, muy bien. Mariana, la verdad es que queremos aprovechar y en tu persona saludar a todas y a todos las bomberas y bomberos de nuestro territorio, de nuestro país, por lo que hacen todos los días, silenciosamente, hasta que en algún momento hace falta prender las sirenas. Gracias, Mariana, y que tengan muy, pero muy buena jornada ahí en Ataliba Roca en una pueblada muy querida también para nosotros. Este, y nada, te dejamos el micrófono a disposición para que vos hagas este, el, el saludo o, o que pongas el, el, la reflexión que te parezca para este momento. Gracias desde ya, Mariana. No, déjame agradecer en primer lugar a, a los bomberos de mi localidad, eh, a todos los bomberos de, de la provincia de La Pampa, que somos más de 700, eh, a todos los bomberos de la Argentina, somos más de 43.000 bomberos y bomberas en toda la Argentina. Eh, y primero y principal un gracias muy grande a toda la familia de todos los bomberos que sin el apoyo de ellos nosotros no podríamos hacer esto que hacemos y no podríamos abrazar esta profesión eh, como lo hacemos. Gracias Mariana, gracias y que tengan muy pero muy buena jornada. Gracias a ustedes. Hasta pronto.